Parte de lo que nos dejó el pasado fin de semana en materia deportiva. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de la carrera por montaña, de la maratón por montaña de Borriol, que este año fue campeonato de España de carreras por montaña individual y por selecciones adicionales. ...autonómicas y además tercera prueba puntual para la Copa de España de carreras por montaña para ciegos. En esta última modalidad nos vamos a centrar porque participó un ubriqueño, Juan Suárez, que lleva esta temporada... ...con esta pues hasta uh, unas cinco o seis pruebas participando como guía de corredores invidentes. En esta ocasión estuvo... Ahí, en Borriol, en esa maratón por montaña, y su equipo, que estuvo conformado por el propio Juan Suárez eh, como guía, Arturo Díaz, eh, corredor eh invidentes José Antonio Parra con deficiencia visual consiguieron la segunda posición de esta modalidad. De esta manera, ahora mismo el equipo pues está muy bien posicionado en esta Copa de España en la general a falta todavía de una prueba que se disputará el próximo mes de agosto. Vamos a hablar de eso y también vamos a hablar de eh, el debut que va a tener lugar mañana en Alcalá de Guadaira... ...de un eh, joven boxeador ubriqueño. Domingo López Janeiro, conocido como Yesero López... ...va a debutar en la categoría Superligero, eh, es hasta 65 kilos... Eh, ...en Alcalá de Guadaira, en una velada de boxeo... ...en la que se va a enfrentar al boxeador local Selu Castillejo... Podemos hablar de dos eh, boxeadores totalmente eh, opuestos, eh, los que se van a presentar en esta velada, porque, por un lado, si para domingo es la primera pelea en la que va a participar eh, en esa categoría amateur... ...para Selu Castillejo, va a ser la última... ...porque su intención es dar el salto al boxeo profesional... ...y va a ser su última pelea, su último combate en el boxeo amateur... ...por lo tanto, rachas opuestas podemos decir... ...las que se van a enfrentar eh, mañana en eh, Alcalá de Guadaira... ...enseguida vamos a conocer algo más sobre esta velada... ...y sobre el propio Domingo López eh, Janeiro... ...y además eh, también queremos hablar de las fitas que van a tener lugar hoy... Por ejemplo, la final del trofeo de San Isidro a partir de las 9 y cuarto de la noche en las pistas de atletismo, en el campo de césped eh, natural en el que se van a medir vampiros y aspirantes por un nuevo título de la Asociación Local de Fútbol. Dentro de aproximadamente menos de dos horas va a tener lugar la celebración de la prueba que organiza Obrico Oriente, una prueba de orientación eh, conocida como LEO, el Principito, en la que van a participar parejas formadas por un adulto y un eh, pequeño, un menor, en el que a través de un mapa se tendrán que orientar para encontrar lo que son frases e imágenes del libro del Principito. Eh, no es competitiva, ni hay clasificaciones, y bueno, es para amantes de la orientación que quieran pues, llevar a su hijo también para iniciarlo en hecho y en el amor también a la lectura. Y, por otra parte, hoy se juega la segunda de las semifinales eh, que va a, del tercer torneo de primavera de tenis en categoría femenina que va a enfrentar a Sara Gutiérrez y a Claudia Venegas a partir de las ocho y media de la tarde en el cuadro principal. Es eh, decir, que las finales, tanto del cuadro principal como de Consolación, se van a disputar no este viernes, como estaba previsto, sino el próximo lunes. Y, además, también quisiera que queremos hacernos eco de lo que fue el 32º Campeonato de Andalucía de Agua Dulce, hablamos de pesca deportiva, en la que un ubriqueño, Álvaro González Soto, conseguía la cuarta posición de la absoluta, tras eh, tres sevillanos que se han llevado el oro, la plata y el bronce, eh, Miguel Perea, José Bonilla y Juan José Ortiz. Y con esa cuarta posición consigue eh, meterse en la primera división andaluza de eh, pesca deportiva, pues en agua dulce. Una muy buena noticia en una prueba en la que además participaron otros cuatro pescadores ubriqueños del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva. Álvaro González pertenece al club Entre Amigos. En la prueba memorial sargento de Infantería de Marina Carmona Páez, el ubriqueño Francisco Javier Jaime Moreno quedó cuarto de la general con un tiempo de 34.29 segundos de su categoría. Y el también ubriqueño Juan María Ordóñez consiguió la posición 54 con un tiempo de 38 minutos 0-0. Eh, segundos. Y, además eh, de todo esto, también en ciclismo se pues, eh, celebró el maratón por Mon eh, BTT de Montecoche, puntual para el circuito provincial gaditano. En categoría Máster 40, Antonio David Guerrero se llevó la victoria, seguido del lubriqueño Andrés Cintado Romero. El vencedor empleó un tiempo de 3 horas 46 segundos, eh, Andrés Cintado, 3 horas 1 minuto 06, y Carlos Javier Arena Chacón fue sexto con 3 minutos 06. Eh, ...siete minutos cuarenta... Eh, horas... ...siete minutos cuarenta ocho segundos... ...también estuvieron los subriqueños Francisco... Eh, ...Paco Benítez y Rafa Rincón... ...y el pradense José Miguel Bueno Perea... ...en la... ...setenta edición del Gran Premio Ciclista de Alcolea... ...en Córdoba... ...prueba puntual para la Copa de España y la Copa de Andalucía... ...de ciclismo en ruta... ...en la que no pudieron eh, terminar en el podio... ...aunque pelearon por él... Eh, ...fueron a, llegadas al sprint... ...en la que, por ejemplo, en categoría Master 40... Eh, ...Rafa Rincón protagonizó una escapada... ...que fue neutralizada a falta de cinco kilómetros... De, ...antes de ser neutralizada, compartía escapada con otro corredor máster 40 parecía que iban a tener asegurado el podio, pero finalmente fueron cazados por otro grupo y la victoria se decidió al sprint, aunque el vencedor ganó, con llegó en solitario, Antonio Martín, el resto de ciclistas al sprint eh, pues entraron en meta y Rafa Rincón solo pudo ser séptimo tres cuartos de lo mismo le ocurrió a José Miguel Bueno eh, Perea, que, que terminó décimo segundo en categoría máster 30 y Paco Benítez en la posición décimo sexto. De todas estas cosas hablamos en unos instantes, antes vamos a publicidad seguida volvemos ha abierto el plazo de inscripción para el campus se de verano del Cádiz club de fútbol del 26 al 29 de junio y dirigido por el exunfrolista de primera división y leyenda del Cádiz club de fútbol pt mejías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 Patrocina la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique. 24 horas del sur, en Avenida Diputación... ...tu nueva tienda de referencia... ...te ofrecemos pan, alimentos, bebidas frías... ...pizzas, paninis calientes, helados, golosinas... ...24 horas del sur abre sus puertas en horario especial... ...para ajustarnos a tus necesidades... ...de lunes a jueves de 7 y media de la mañana... ...a una de la madrugada... ...y los fines de semana de forma ininterrumpida... ...desde las 7 y media de la mañana del viernes... ...hasta la una de la madrugada del domingo...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 ...956-4607-43... ...y en la página web... ...tubosheredia.com... ...tienda de IA Gran Bazar Chino... ...junto a la Plaza de Toros... ...abrimos nuestras puertas... ...totalmente reformado y ampliado... ...y para obsequiar su confianza... ...por la compra superior a 30 euros... ...le regalamos un vale de descuento... ...de 5 euros... Recuerden, el próximo 15 de junio abrimos de nuevo nuestras puertas. Tienda DIA Gran Bazar Chino, junto a la Plaza de Toros. cinco y 49 minutos vamos a entrar en materia hablando de ese no solo campeonato de España de carreras por montaña en línea y por selecciones autonómicas que por cierto se adjudicaron con total autoridad los vascos ganaron la prueba individual la eh, masculina y femenina y la prueba por, y la clasificación por equipos por selecciones tanto la masculina como la femenina nosotros tenemos aquí la, sele, la clasificación general individual dado que participó un ubriqueño eh, la victoria fue para Ariz Egea eh 3 horas 59 minutos 33 segundos antes que nada decir que la prueba era el maratón de Borriol en Castellón, mientras que el lubriqueño que participó fue Francisco Pazos, que fue eh cuarto, con un tiempo de 5 minutos 2 segundos, 20, eh, 5 horas 2 minutos 23 segundos y eh, de la general el 74 de la general y el 23 de la categoría veteranos, pero nosotros sobre todo nos vamos a centrar en que esta prueba el maratón de Borriol también eh, fue eh, prueba puntual para la Copa de España de carreras para ciego y en esta eh, en este certamen está participando este año un ubriqueño, Juan Suárez que lo tenemos por aquí, Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos en este eh, 2018 está recorriendo parte de, de nuestro país, eh, muchas pruebas por montaña de carácter nacional y viviendo supongo una una experiencia que tiene que enriquecer una barbaridad, ¿no? Sí, la verdad es que si sí. Somos, el... no sé si sabes un poco cómo va el tema de carrera de montaña. Uh -huh. La barra que llevamos nosotros está formada por por dos por dos, dos personas. Una es ciega y la otra es deficiente visual. El B1, que es el ciego, y el B2. Y uh -huh. yo voy de guía. Es la barra pura. ...pura de montaña, en el campeonato de, de, de montaña de ciego... Uh -huh. ...y nada, eh, estuvimos hablando, quedamos a través de... ...como yo trabajo también en la 11 como maestro... ...quedé con ellos y hemos estado entrenando y saliendo... ...y mira, ahora estamos compitiendo y nos hemos metido en el campeonato... Uh -huh. ...y ahí estamos, ilusionados. Lo primero, antes de entrar en, en, en mayor profundidad... ...¿cómo fueron las cosas por, por Borrión? ¿Cómo bueno, fue la carrera? La carrera de Borriol es una carrera bastante técnica. Es técnica para una persona supuestamente normal. Empieza con una subida, pronunciar tipo ubrique la chapa, pero con escalada. Bueno, no escalada, sino de, con mucha piedra. Uh -huh. Entonces, claro, ahí la, la, la táctica era ponernos de los primeros para poder aguantar porque ahí había gente que corría muy bien maratones, pero no no es técnica subiendo ni bajando. Entonces queríamos aprovechar eso que nosotros bajamos bastante bien en la parte técnica, uh -huh. hablo de Berea. ¿eh? Sí, sí, sí. Y entonces lo que nos pusimos en una posición buena porque como era un camino, una vez sola era un camino de una persona, entonces lo que hicimos es frenar a los buenos. <risa> <Fue> una estrategia <risa> un poco Bueno, no frenarlo porque tampoco te crees que podían ir más, mucho más rápido, pero bueno. No. Y de ahí ya... Digamos que imponer vosotros el ritmo, ¿no? Claro. Quitando las dos barras, había dos barras bastante fuerte una de Granada, que es muy, muy buena. Pero claro, ellos llevan entrenando siempre, toda la vida. No. Entonces eso, eso influye mucho. Nosotros llevamos este año. tampoco es, Y aparte ellos, por ejemplo, llevan dos guías y un ciego, una persona ciega, un B1. Entonces no es lo mismo. La responsabilidad y la carga y el distinto, y luego ya pues nada, fuimos manteniendo la posición entre tercero y sexto, porque las dos barras que iban delante y detrás nuestra, tenían una penalización, para uh -huh. si quiere lo explico después como va el tema entonces íbamos muy como manejando un poco la carrera, siempre a distancia, y bueno nos salió bien y entramos tercero, pero segundo de la categoría nuestra de masculina Así que muy, muy contento porque hemos progresado desde que empezamos hasta ahora muchísimo. ¿Vosotros ha hacéis el mismo recorrido que los del Campeonato de España? Eh, no, nosotros hace, eh, el, en Borriol uh -huh. estaba el Campeonato de España que era la Maratón de 45 y luego había una de 21. Uh -huh. Más, eran cadetes y gente de... No, mentira, cadete no. Juvenil, cadete junior y... Sí, pero era una de 21, las medias. Uh -huh. Como se hace por aquí también. Sí, sí. Entonces la carrera nuestra era la de 21. Yo por ejemplo a Paso no lo vi porque ellos salían a las 8 a las 7 de la mañana y nosotros salíamos a las 8. Entonces cuando no llega no no llegué no coincidimos. Y la nuestra es de 21 kilómetros, que pero ya bueno, 21 kilómetros con barra una persona ciega, guía que tienes que estar muy pendiente. Sí, es otra es otra manera totalmente claro, diferente de, de correr, ¿no? Claro, no hay tramos que no podemos correr, tenemos que a lo mejor en una bajada tenemos que poner culo en el, en el suelo para poder superar un escalón de una piedra porque el escalón es, es pronunciado y claro bueno, estamos hablando de que hay que ponerse en el lugar de en este caso de arturo no uh -huh. y de los antonio de parra porque es complicado para ellos y tú no puedes y ellos tienen que confiar mucho mucho en ti uh -huh. eso es y luego claro luego pues eso implica pues tener que estar un poco también pendiente a ellos a sus necesidades, a sus necesidades ¿no? durante claro, la prueba durante la uh -huh. prueba ¿eh? a la hora de conducir conduzco yo no conducen uh -huh. ellos obviamente claro uh -huh. y bueno hay que estar en eh, los habituallamientos hay que estar acercándole hombre a José Antonio Parra que tiene un resto visual no tanto pero Arturo es que es ciego total pues claro hay que acercarle los, las provisiones ¿no? el refresco el plátano uh -huh. pero bien la verdad es que hace una carrera muy buena muy bien planteada ellos han han sido unos campeones, han corrido bueno, como nunca. Y yo estoy muy orgulloso de haber ido con ellos, me lo pasé muy bien, este es que estoy muy contento uh -huh. porque sé que para ellos ha sido un gran reto y para mí obviamente, pero bueno, yo quizá sea el, el tercero del equipo, no uh -huh. sabe. Sí. Eh como hemos dicho la tercera prueba puntual para esta Copa de, de España de carreras para, por montaña para, para ciegos eh, que es el objetivo que tu equipo ¿no? se ha marcado esta temporada ya se han celebrado con esta de Borriol tres pruebas una en Cáceres en el Jerte otra en Tarragona a la que tú no acudiste sí. y, y esta de, de Borriol ¿Cómo, ¿cómo han ido las cosas hasta el momento? por ejemplo en el Jerte si sí estuviste ¿no? en el Jerte se fue fuimos cuarto uh -huh. y en, en Tarragona también en Tarragona Arturo no fue fue parra nada más jo antonio el B, el vedo el ya mm. que tiene resto visual y quedó cuarto también entonces ahora mismo en el, el campeonato porque claro ahí la puntuación es individual me refiero vamos a una barra mm. pero ahí lo que puntúa es el corredor el ciego por un lado y el vedo el deficiente visual por otro mm. el guía no nosotros no, no, no, no cuenta somos mm. simplemente es, Guía, guía, estamos acompañando y hasta no participamos, no hay el mejor guía, uh -huh. no hay premio para un guía, <ríe> entonces ahora mismo Parra está tiene opciones de conseguir el segundo puesto, está uh -huh. entre tercero y segundo, tercero está ahora mismo, uh -huh. porque en este en Borrió le hemos dado un, un buen parmetazo en la mesa y, y se ha puesto bien situado. Y Arturo está cuarto, tiene posibilidades, pero bueno, también es verdad que la carrera de Próxima es más horrible, nosotros somos más técnicos, entonces ahí ahí ahí va a ser una carrera complicada, pero bueno, todo hay que pelearlo. Yo creo que, por lo menos, Antonio parras sí va a conseguir entrar podio en el podio del ¿no? Campeonato de España. Sí. Uh -huh. Oye, Juan, explícanos, antes nos has dicho, ahora, ahora lo explicamos, ...el tema de, de las penalizaciones... ...me refiero, en la carrera ya nos queda claro... ...que cada corredor puntúa de forma individual... ...pero claro, no es lo mismo... ...como estábamos comentando, una barra... ...con un guía, un B1 y un B2... Eh, sí. ...que dos guías y un B1... ...o... ...claro... ...por ejemplo, eh, la barra oficial de 11... ...normalmente en los campeonatos se procura... ...que todas las barras sean guía B1... ...que es ciego, que va en medio... Y B2, y B2, que es deficiente visual, que va atrás. ¿vale? Va el último, porque controla también como tiene un resto de visión, que en el caso nuestro, José Antonio Parra no tiene un resto muy muy bueno. Ajá. Es decir, que eh, no es, es un B2 más limitado. Hay B2 que, que ven bastante bien. Y entonces está en la barra pura. Luego hay barras, como tenían los de Granada, que eran dos guías, uno adelante y otro atrás, y en medio un ciego. Entonces, esa, esa barra tiene una penalización de 10 minutos respecto a la nuestra. A, a, a la estándar, digamos. A estándar. ¿no? Entonces, claro, si ellos echan, se echan dos horas y nosotros dos horas cinco, hemos ganado nosotros, uh -huh. porque hay una penalización de 10 minutos, y, y en el tiempo real, en la clasificación, se pone el tiempo de quitando estos 10 minutos. En caso de que sean dos guías y un B2 en medio... ...que tiene un resto visual... ...pues ya la penalización son 20 minutos... Uh -huh. ...entonces claro... ...es lo que hablábamos antes... ...nosotros íbamos tercero... ...entre tercero y sexto... ...tercero, cua tercero cuarto y quinto... ...ahí estábamos jugando ¿no?... Uh -huh. eh, ...¿qué ocurre?... ...que los dos que iban delante o detrás... ...porque era la, la, la barra catalana... ...de Jaume y otra de... ...de un chava de... ...Félix creo que... ...de, de, de Zaragoza... Uh -huh pero llevaban dos guías cada uno, entonces ellos tenían una penalización de 10 minutos, con lo cual nosotros estábamos ahí que si nos adelantaban tranquilo, pero como no los perdíamos de vista, sabíamos que íbamos muy bien. Y por eso al final no, al final los adelantamos y entramos como tenemos que entrar a tercero sí. por, por ley. Juan creo recordar que tú en en esto de las carreras por montañas paraíso como guía eh, comenzaste casi de forma accidental, porque te pidieron ayuda para creo que fue para la, la carrera de Villaluenga estoy sí, en es lo cierto, ¿no? Sí, claro. Eh, hace, bueno, no me acuerdo cuántos años, ya unos cuantos años que celebramos el campeonato de España uh -huh. en Villaluenga, la, la organizamos aquí desde Jerez, desde la 11 de Jerez. Entonces, claro, el chaval que la organizaba, Chema, eh, contactó conmigo en Ubrique, porque, claro, tú sabes que aquí nos conocemos todos y uh -huh. en Montaña más. Entonces yo tiré de prácticamente de las nutrias y de los amigos que tengo de Montaña... Y estuvimos, puse los, hicimos los puestos, la balizamos y en la que salía de Villaluenga, Villaluenga, la circular esta que coge por los pinzapos, por el ajíbe de los pinzapos, que le decimos? Y fue un éxito. Uh -huh. Y ahí ya empecé yo como como guía. Uh -huh. a, a, bueno, de todas formas es que cada vez que viene alguien ciego o aurí que quiere dar un paseo, pues normalmente me suelen llamar porque ya está tienen contacto. De hecho, ahora tenemos una barra aquí. Ya en la agencia, que la tengo como cedía, con la 11 que me la han dejado. Así que, y ahora, por ejemplo, pues vamos a, quedo con ellos para entrenar y, uh -huh. y fue eso. Y luego también organizamos otra, no sé si te acuerdas, eso con el Localiza, con, Nocaliza, con ¿Sí? Juan Marea, sí, sí, que, sí, sí, sí, sí. que hicimos el campeonato. Es que yo no me acuerdo si fue de España o de Andalucía ahí, uh -huh. que, que salió muy bien y bueno, que fue un, salió bastante bien, Juan lo hizo espectacular. Bueno, que Juan organizando sí. el tema no podemos hablar mal. Y salió todo el mundo muy contento y de esa carrera hablan muy bien las barras, ¿no? Nosotros decimos por las barras, ¿no? Sí, los equipos, digamos, equipo, ¿no? Equipo ¿no? de barra, claro. Sí. Y también la organizamos, entonces ya que ya tenemos peso eh, a nivel de a nivel de organización y de y de carreras tenemos yo tengo pero aquí, por ejemplo, hay gente que me acompaña a mí como guía, de guía. Está Favero, que ha, ha venido el Lobo, estuvo también. Uh -huh. Hemos hecho cursos intensos de guía de cinco minutos porque no teníamos guía. Uh -huh. Entonces lo hemos metido en el apuro. Pero bueno, no ha pasado nunca nada y ya estado bien. Uh -huh. Oye, ¿cómo, ¿cómo son tus compañeros? Bueno, ¿De dónde son? Bueno, mira, a, eh, Arturo es de Jerez. Uh -huh. Es afiliado uh -huh. a la ONCE de Jerez, vive en Jerez. Eh, él sí eh, eh, veía y perdió la visión no sé tiene una enfermedad y bueno se ha adaptado bien él, ha sacado sus estudios y bueno y ahora por el gusta la montaña él siempre se ha juntado mucho con Luis Luis sabes quién es? Luis, Luis que vendía cupones aquí que proyectaba al cine sí, en, sí, sí es que no me acuerdo el apellido sí Y entonces ha venido mucho Ubrí, que conoce, y anda muy bien por montaña. Es un ciego que no le tiene miedo a la montaña, ni a bajar, ni, ni a las piedras, nada. Y José Antonio Parra también es de Jerez, pero ahora él vive en el bosque. Pero a él, al tener un resto, le cuesta mucho más la montaña. Él es más de, de atletismo, de pista, ¿Mm? de medias maratones. Es un buen corredor de media Entonces ¿sabe? lo metimos en el compromiso a meternos en la barra y él pues le ha costado un poco, pero esta última carrera ha ido espectacular, se ha uh -huh. adaptado perfectamente, y nada y él corre eso, media y su carrerita que ahora el proyecto está a correr la de las nutras la de los 25 años uh -huh. que estamos ahí a ver si la corremos con la barra o yo voy con Arturo con la cuerda y el solo, ya veremos queremos uh -huh. participar eh, estamos viendo ahora para lo, los oyentes que nos estén escuchando una foto de vuestra llegada en Meta que hemos encontrado por aquí sobre una cara de felicidad ¿eh? que nos puede explicar de este momento? bueno, es que la carrera fue por continuada. cierto que lo, podréis, eh, los oyentes podrán ver dentro de un rato la foto en el blog deportes.radiobrique.com o en Facebook, la vamos a poner eh, para que sepan de lo que estamos hablando perdón no, es que eh, la verdad es que la carrera fue emotiva porque eh, yo apreté Eh, bastante, empecé fuerte eh, tirando de ellos muy fuerte porque a Arturo la subida le costaba, la primera y Parra me dice Juan, para un poquito que, entonces yo veía que podíamos ganar pues claro, yo era que, a ver, es la carrera pero yo soy como, además de guía soy como, eh, no el capitán sino, sí. yo siempre partimos de la idea de que vamos al ritmo del que va del que esté mal, en ese momento, porque uh -huh. cualquiera de los tres puede estar mal en un momento pero veía que teníamos opciones, entonces tiré y Y entonces fue una carrera exigente para los tres, mm. para ellos como corredores y para mí como guía, porque como guía hay una atención extra. Sí, sí, toda esa responsabilidad claro, que lleva. Claro, porque tú tienes que indicar dos ramas de los árboles, piedras, arroyo y si se cae de hecho nos caímos mm -hmm. los tres. Una vez me caí yo, otra se cayó Arturo, esta vez creo que Arturo se cayó dos veces, la ganaba Parra, que Parra <risas> se cayó una, mm -hmm. que siempre tenemos algún percance habitual ¿no? en este tipo de pruebas fue exigente y también es porque la primera vez que ellos como corredores habían tenido una buena una posición tan buena de segundo sabe uh -huh. siempre habían sido cuarto aunque en el campeonato de andalucía fuimos terceros pero claro en el campeonato de españa habían ocho barras y bueno queda tercero es un, es un mérito ¿eh? uh -huh. juan eh, ¿cómo termináis formando equipo Como nos conocemos, como pues mira, es muy sencillo, eh. la 11 tiene un, un animador sociocultural que se llama Raúl, y yo con Raúl también he organizado varias carreras aquí en los campeonatos, cuando la de Juan Barea, aquí el Arcon Localiza, otra en el Bosque, hemos hecho que ha participado, bueno, que he tirado de Naranjo, de Favero, de, de bueno, de toda la de, Encana, de la uh -huh. gente, de, la, de mi gente. De círculo. Claro, claro. Para los habituallamientos y los puntos de, de los cruces y eso. Entonces, Raúl, eh, como lleva también el deporte a nivel de la provincia de Cádiz, desde, mm. desde Cádiz, el animador de Cádiz, pero ya conoce toda la provincia, me pone en contacto con Arturo y con Parra. Entonces ya Arturo eh, le da mi teléfono, oye Juan, me, me gustaría participar contigo porque él sabe que a mí me gusta mucho la montaña. Y el año pasado lo estuve intentando y yo le di larga. La verdad, no, no estaba yo... Y este año le dije que sí. Y nada, y, y por eso... Y la verdad es que nos llevamos muy bien. Tenemos que discutir como... Como, como es habitual. Porque estamos compitiendo en carrera y va junto y vamos los tres y cada uno tiene su ritmo. Cuando uno está más cansado le sale el genio mm. al que no y siempre estamos así. Pero bien, la verdad es que muy contento Oye, ahí entiendo que hay que tenerlos bien puestos, no lo digo por ello el, el, claro el lo fácil es quedarte en tu casa ¿no? y, y, sí. y que no quejándote sino yo quese lamentándote o eh, lo difícil es salir al exterior ¿no? sin que te importe nada y disfrutar lo que, hacer lo que hace todo el mundo a pesar de que ellos no pueden Disfrutar, digamos, del hecho de, del paisaje. Del paisaje ¿no? ¿no? Bueno, se, le, se yo se lo describo un poco, ¿no? Le digo... Aparte, supongo que ellos también le verán un encanto que nosotros no... O, o, o son... Claro, no sé si es por, por lo, lo que oyen o... Por ejemplo, mira, tactos, ¿no? había una, un hecho curioso cuando íbamos corriendo me decía... Me decía yo, Parra, ya vamos a llegar a, a Secumbre. Porque como bien tenemos que subir algunos piquillos. Uh -huh. Ya vamos a Secumbre. ¿Y cómo lo nota Decía Arturo. ¿No siente el fresco? Y es verdad, cuando hacías cumbre notabas el vientecillo. Parra, ah, pues sí, porque claro, al tener un resto visual utiliza más la vista claro. que otro sentido. Entonces Arturo nos enseña mucho. Uh -huh. eh, la verdad es que confiamos mucho los unos en los otros, porque eh, yo lo como guía lo último que quiero es que se hagan daños. Entonces yo en otra carrera, para se, me, se comió un zarza, porque se salió un poco de la barra, porque tenemos que ir pegados, Y yo indiqué y yo lo pasé mal, Ajá. como si me hubiera pasado a mí, sabe Entonces sí, confiamos mucho y además es un mérito porque, si te digo, la carrera de Borrión, si llegas a ver los sitios por donde pasamos, dice ¿cómo? ¿Cómo? Hombre, tú conoces sus 21 kilómetros, echamos 5 horas, es decir, que es un ritmo supuestamente lento para una persona normal, Ajá. pero en montaña con personas con ceguera es un buen ritmo, tú no puedes ir, hombre, distinto cuando nos metemos por aquí a Orconocale, sí, que a mí me parece zonas horribles, ¿no? Claro, uh -huh. pero en montaña es que había tramos de de, de, de camino como subiendo al cabo. Uh -huh. Para que veas la dificultad de la Puerta Farta, la Puerta Farsa que le decimos nosotros, sí, sí, sí. ese tipo. Oye, Ajá. eh ¿qué has aprendido ¿Qué? de ello? De ello. Uh -huh. Mira, lo que aprendí más de ello Yo no aprendió, claro, yo es que cuando hablo de personas con yo llevo 15 años trabajando uh -huh. en el equipo la 11, ¿no? Como maestro. Entonces yo he tenido alumna, he tenido a Marta y he tenido a Amanda, una alumna mía que la cogí con 6 años y ahora está en la universidad. Entonces yo estoy aprendiendo desde que empecé a trabajar con ellos todos los días, siempre aprendes algo. Y con Arturo, mira, con Arturo, si ves las fotos que tenemos aquí delante, uh -huh. eh, Arturo es la persona más disfrutona que hay encima de la Tierra. Uh -huh. Él, mm, le digo a toma, que hay que tomarse un refresco, se lo toma, que es una persona, pero no por su ceguera, es como persona, ¿no? Es uh -huh. una persona, mm, no sé, yo lo aprecio mucho. Me ha enseñado a, a, a bajar la montaña confiado, en tirado tira para adelante, no pasa nada, qué puede pasar que nos caigamos. Vamos, vamos, y es una persona que nunca nunca está cansado, está agotado, cansado, pero él sigue, muy bien, muy bien, se dice, sabe que tiene mucha fuerza de voluntad. Hijo Antonio Parra es una persona que la vida la la hizo complicada y quizás ahora le está dando un poco la cara sonriente, ¿no? Uh -huh. En su vida personal. Y entonces él está disfrutando mucho de nosotros dos y me gusta mucho la alegría y la, la capacidad que tiene de, de hacernos sonreír y, y quitarle mmm, problemas a la carrera. Yo muchas veces le digo, utiliza va quemado, le digo, vas quemado, que yo he utilizando Arturo, que me dice, para, para, para, Arturo va frito, el <risa> <risa> frito eres tú, veis que estamos continuos, él bromea mucho. Entonces uh -huh. yo aprendí eso, a, a que a mí no me pesa ir con ello y no me supone ninguna carga. No, no, la verdad es que es fácil es uh -huh. fácil. ¿Llegáis a, a entrenar juntos? Que va, si lo que llevamos es lo que las carreras que, que llevamos juntos y fuimos al gasto... Porque José Antonio su pareja de allí estuvimos en la carrera y fue el único entrenamiento que hemos hecho aparte de las carreras. Uh -huh. Así que por eso te digo que, que es un gran logro porque tienes que ver, por ejemplo, el de Granada que es el que va primero es el guía, es el cuñado. Uh -huh. Entonces salen juntos hasta para tomar cerveza, con lo cual se conocen a la perfección. Eso es importantísimo. Nosotros ahora, esta era la cuarta carrera que salimos juntos de la primera que... El único que tenía experiencia en barra era Arturo, como ciego, P1. Y yo como guía, Parra no. Parra había competido siempre suelto. Uh -huh. Entonces, unirnos y que la barra funcione, pues bueno, ahí está. Claro. El, el reto, estamos hemos quedado segundo José Antonio Parra, entrena con normalidad, digamos. Sí. ¿Cómo lo hace Arturo? Arturo, bueno, claro, Arturo tiene un problema. A ser ciego, tú tienes que depender de alguien para poder salir a la calle. A eso me refiero. A la hora de correr. Uh -huh. Entonces, él entrena mucho en cinta. Ah. Uh -huh. Vale, en cinta en el gimnasio, que tiene un gimnasio debajo de su casa. Ahora queda con un chaval. Depende mucho de la voluntariedad de las personas. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Porque eso no es tan fácil. Encontrar una persona con la que tú quieras, o okay. que... Primero que se dé respuesta que se comprometa y claro. después después que congeniéis, ¿no? Que claro, congeñéis. porque bueno, Arturo puede ser, a mí con Arturo y yo hemos congeniado, ¿no? Y Parra también, pero puede ser que no nos llevemos bien. Yo hay hay personas siga con las que he competido que digo, bueno, la próxima vez que vaya a competir, yo no me pongo con él, porque bueno, como todo la ¿no? mm. En la vida. Uh -huh. Eh ¿Cómo están ahora mismo, eh, digamos, la competición de carreras para ciegos? ¿Van van en aumento? ¿Cada vez hay más eh, corredores participando? O... No, no, la, las carreras van... ¿Se promocionan? No, no se promocionan tanto. Y luego, el problema que yo veo, porque yo, aunque lleve mucho tiempo como guía y con, y, y con ellos, con yo guío de he sido guía de muchos ciegos, ¿no? Porque mm. cuando eres guía, tú te pones a disposición y normalmente pues, puedes competir y puedes ir a competir como que te pueden poner a cualquier persona que lo necesite, en este caso es que el equipo lo tenemos hecho, entonces vamos como equipo entonces ¿qué ocurre? que yo por ejemplo en esta carrera era la primera que iba sin fuerte donde había tantas barras, que bueno, había 8 que a nivel nacional 8 barras es poca uh -huh. y vi que la edad la edad era la gente mayor no hay gente joven, así que o empiezan a promover un poco el tema de montaña dentro de la 11 y a fomentarlo porque hay chavales jóvenes que compiten. Uh -huh. Pero hay otros deportes y bueno, y ahí están. Pero ahora mismo la edad es bastante elevada, uh -huh. ¿sabes? Bueno, la próxima, la cuarta y última prueba es en agosto. En, en... agosto, el 4 o el 5 de agosto en... El nombre también Vista bella, es Pistabella, ¿no? el típico pueblo para pa hacer una carrera de ciego, en Pistabella. <ríe> en Castellón. En Castellón también. Uh -huh. Esa carrera tiene más pistas, son 27 kilómetros y se corre bastante. Ahí veremos cómo va la uh -huh. cosa, porque de correr, corre correr, vamos más justitos. Pero bueno, ahora tenemos un par de entrenamientos que hemos quedado aquí en la Sierra de Ubrique, que va a venir Arturo a, a, a al bosque y vamos a hacer algunas distancias, de ubicar bosque, vamos uh -huh. a entrenar algunas cosillas, a ver qué tal. Uh -huh. Queremos, como en agosto, pues queda un par de veces. Uh -huh. Pues nada, Juan, pues lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias, como siempre, por eh, contarnos pues, esta experiencia, sin duda, una experiencia peculiar, Y, y como te te dije al principio supongo que es muy enriquecedora y nada, pues enhorabuena, esperemos que, que consigáis podium ya en, en, en lo que es esta Copa de, de España no Ojalá pueda ser, pues muchas gracias de sí. Muchas hombre. gracias a quedar los eh, próximos minutos eh, con un deporte totalmente distinto al que hemos estado tratando en estos últimos, porque mañana viernes en Alcalá de Guadaira se celebra una velada de boxeo en la que va a debutar en la primera pelea amateur un ubriqueño, Domingo López Janeiro, que lo tenemos hoy aquí con nosotros. Domingo, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? Este viernes, como decimos, <coughs> perdón, debutas en tu primera velada de boxeo, que va a tener lugar en Alcalá de Guadaira, como hemos dicho. Y, bueno, ¿cómo llegas a, a la pelea? ¿Cómo te encuentras a, a un día escaso de que, de que llegue aquel momento? Bueno, la verdad que ha sido una preparación un tanto complicada, porque hemos llegado medio lesionado, medio tocado con una alusación en la muñeca, pero poco a poco nos hemos acostumbrado al dolor eh, en la muñeca con unos vendajes especiales que que nos puso el compañero Ulises y hemos de fondo hemos llegado a la verdad en un estado de forma que nunca he estado en mi vida. Hemos trabajado mucho el fondo porque va a ser una pelea complicada con un, con un rival veterano mm. que tiene ya varias varias peleas en amateur es un veterano de, de, este, de esta categoría y vamos a intentar la verdad hemos preparado nuestra pelea hemos siempre con, con la mentalidad positiva de que de que vamos a ir a ganar Y la verdad que eh, muchas ganas de que llegue de que llegue mañana, de, de ponerme los guantes y, y dejar el nombre de Dubrique bien alto. Como decimos, ¿va a ser tu, tu debut en el, en el boxeo amateur? Eh, ¿Impone? ¿Hay nervios en el cuerpo? ¿Cómo, cómo te que, encuentras más ahora? Más que nervios, un poco la ansiedad de, de llegar y de, de recibir. De, de recibir las primeras manos de él, de ver cómo... Ver cómo, cómo encajo esas manos y de ver, una vez que estés allí ya, ya es todo diferente, ya cambia. Es más que nada la ansiedad, la ganas de que llegue ya mañana y, y de verme allí. ¿Pero a, qué, a qué, qué te ronda la cabeza? ¿A qué le estás dando vueltas? Digo, estás centrado en la pelea, en la manera de afrontarla, como qué sinceramente estamos lo que me ronda ahora mismo la cabeza es, es ver la mano que, que le voy a meter para pa, pa dejarlo para dejarlo cao porque es lo que hemos preparado hemos preparado un caos la vía rápida tenemos varios planes para la pelea pero eh, lo que buscamos en principio es un knockout, vencer por la vía rápida y, y eso es lo que ahora mismo lo único que, que tengo en 13 ceja y cejas eh, poder ganar para dedicarle la victoria a mi padre que lamentablemente lo perdí hace hace poco y mm -hmm. Y hemos estado preparando la pelea, siempre pensando en él, siempre con él en la cabeza y intentando intentando evadirnos de, de esa realidad que tan dura es y, y preparándonos para eso, para, para, un, para un caos. <risa> y sabemos que es difícil, sabemos que, que claro, él está más acostumbrado a, a lo que es el, el ambiente de la gente, animando, además peleamos en su casa, tengo que decir que a su favor es un boxeador local de allí, yo soy el visitante y, y eso es lo que lo que estamos preparando es eso, es simplemente lo único que tengo entre ceja y ceja en, en la cabeza es el golpe que, que vamos a, a meter y, y poco más. Mm -hmm. Un combate como, como decimos al que llegáis los dos en situaciones totalmente opuestas. Tú debutas, va a ser tu primera tu primera pelea y él que es Celuc Astilliego eh con mucha experiencia como dices y que por lo visto está a un paso ya de iniciar su andadura en el bolsillo profesional, ¿no? Sí, él se retira de la materia, yo empiezo... ...yo... ...para mí eso es un plus de motivación también... ...ni mucho menos, nos vamos a... ...achantar, ni a venir abajo, al revés, todo lo contrario y... ...y eso para mí no es ningún problema, la verdad... Eh, ...sabemos a quién nos enfrentamos... ...sabemos, vamos a disfrutar también... ...vamos a pasándolo bien y ante todo... A ganar, vamos con la mentalidad ganadora siempre. ¿Qué conocéis de él? ¿Habéis visto vídeos? ¿Lo, ha, ¿Lo has visto pelear sí, con sí, anterioridad? Sí, sí, sí. Tenemos, sabemos de él que no es un boceador de un nivel estratosférico tampoco, que no es, tiene mucha experiencia, eh, le gusta llevarse las peleas a su terreno, pero después también tiene fallos que, que son evidentes y, y vamos a intentar cogerlo por ahí. Tiene mm. unos fallos que, que se ven a, a leguas y, y ahí vamos a intentar pillarlo. ¿Alguna estrategia para, para plantar cara a esa veteranía, supongo, no a contrarrestar lo eh, que...? Terminar la pelea lo antes posible, mm. como ya te he dicho, por un caos. Eh, y ya tenemos varios planes también, por si acaso no, la primera no, la primera opción A no entra. Tenemos la opción B, tenemos la opción C y tenemos la opción D, que ya es salir corriendo. Por si, <risa> pero no, hombre, no... Esperemos que la B y la C no fallen por si acaso la A no entra y... Y tenemos varias estrategias, sí. Pero vamos, yo, yo entiendo que ganar una pelea por, por KO eh, es algo complicado, ¿no? Es algo es muy difícil. Sí, es complicado, sí. Digamos que es deseable lo que desearán todo pues terminamos la vía rápida, pero... Sí, pero tú me has preguntado qué es lo que me ronda la cabeza, no, qué sí, lo sí, que sí, hemos no, preparado, digo... pero lo que hemos preparado es eso. Digo a la hora de la estrategia, que por eso por Luego eso tiene plan eso. B y plan C. Claro, tenemos dos planes más que ya son más complejos y están más trabajados, pero... Si es verdad que de primera hora, las tres semanas antes que llevamos preparándonos esta pelea, que es cuando conocimos que, que íbamos a pelear, eh, lo primero que preparamos fue fue el KO. Fue un golpe que ya hemos visto en vídeos del por donde falla y hemos visto por donde se lo podemos meter y es lo que hemos, lo que hemos ensayado y lo que hemos preparado como primera opción. Ajá. Uh -huh. Porque ya sabemos que él es un boceador que, que tiene fondo. Técnica no mucha, no es muy técnico. Pero claro, la veteranía ahí, y no te puede meter en, pelea, en en bronca con él ni en, ni en, un, ni en un boceo de, de fajarse porque él sabe dónde te va a dar para para pararte y sí. hay que tener cuidado también. Ahí. Por lo tanto, si no sale el plan A, eh, ¿cuál es la idea del plan B? ¿Cómo se le mete mano a...? El plan B no, no me gustaría desvelarlo, la verdad, vale. porque es lo más seguro que, por precaución simplemente, yo no creo que él esté pendiente de lo que yo hago, igual que yo no estoy pendiente de lo que él hace, porque la verdad no me importa, pero hay que tener cuidado con estas cosas porque se puede filtrar cualquier historia y no me gustaría que él supiera cómo le voy a pelear, que lo más seguro, que la opción A no pase, la, uh -huh. la más segura que usemos la B. Y eso, la C te la puedo decir tranquilamente, que la C ya es liarse a tirar manos hasta que el cuerpo aguante, entrar en la bronca y esa es la C. Entrarle al juego, digamos. Pero la ve prácticamente la que más hemos trabajado y, y seguramente es la que tengamos que usar uh -huh. el, el día de la pelea. Como decimos, la velada va a tener lugar en Alcalá de Guadaira. ¿Qué tienen preparado para ese día? Ustedes no, no van a ser los únicos que vaya a pelear esa noche, ¿no? No, hay 10 peleas en amateur. Eh, dos de ellas son despidos de voceadores amateurs que pasan a profesional. Después también hay otras dos peleas femeninas. Otras dos peleas que hay chavales que debutan. Y también como el, el, el, comienza el Mundial y eh, juega España, mm. han preparado una pantalla gigante que van a poner partido allí. A las 7 es el pesaje. Donde, para los que no, no estén puestos en este tema, es cuando... Se reúnen los boxeadores y se tienen que pesar para dar el peso y ya luego iniciará la velada, supongo. Uh -huh. Por cierto, que no te lo he preguntado todavía, ¿en qué en qué categoría debutas? Yo debuto en superligero. En superligero eh, que son son 65 kilos en los que voy a voy a estar para pelear. En lo que ha, ha sido muy complicado la verdad bajar al peso porque yo cuando empecé a entrenar Pesaba casi 70, ahora peso 65-900, tengo que tener cuidado hoy y mañana lo más seguro que tengamos es que ir allí a Arcalá sin comer nada, deshidratado y... y ha sido bastante complicado la verdad esto de, de bajar el peso, de entrenar con la calor que hace con los chubasqueros, pero gracias a Dios lo hemos conseguido y, y vamos hasta ahí. Sí, porque te digo que yo te, yo te conozco de hace tiempo... Y no es que hayas estado gordito, pero eh, estabas más rellenito que ahora, ahora te se te ve fino, ¿eh? Sí, sí, ahora la verdad que sí. <coughs> Hemos perdido 5 kilos en 3 semanas, y entrenando mucho, eh, con la ayuda de, de mis preparadores, de, de la gente que me conoce, que me ha dicho, come esto, come lo otro, y, y bien, la verdad que llegó en el mejor, como te he dicho, en el mejor estado de forma posible a la pelea. Uh -huh. La verdad. Eh, me comentabas que, que llevas en esto del boxeo unos tres años, ¿no? Sí, yo empecé a boxear en Italia. ¿Ah, sí? Sí, uh -huh. allí con el maestro Luis Giscabone, que era fue boxeador profesional en Italia. Uh -huh. Y él me enseñó el tema de, del boxeo a no rendirme nunca. Y uh -huh. era... Era otro tipo de boxeo que he aprendido aquí, por ejemplo, con mi entrenador, con Juan Álvarez el Potro, uh -huh. que algunos lo conocéis, ya el ha boxeado en el boxeo Mateo, aquí, y allí en Italia aprendí a, allí. ¿Pero ¿cómo, cómo te iniciaste? ¿Cómo conociste a, a este boxeo? ¿Cómo te iniciaste en el boxeo? Porque tú hasta ese momento habías tenido algún contacto, ya peleas, eras aficionado. A mí siempre me ha gustado el boxeo, desde, ah, desde pequeño, pero mi madre no me dejaba boxear, <ríe> Ya mm. cuando me fui, me hice un poquito más mayor, fui a Italia, estuve allí trabajando y tal, allí allí tenía un poquito más de libertad y allí sí ya me pude con el dinero que gané allí comprarme mis primeros guantes y, y meterme a allí a, a, en un gimnasio donde tuve la suerte de coincidir con esta persona que me ha mandado ánimo y todo para la pelea. Desde allí mm. muy buena relación con él, con su hijo y con su hija que son también boxeadores profesionales. Y Y allí fue donde me inicié, allí no aprendí lo que es la técnica, porque había mucha gente entrenando, pero allí ya vieron que yo me pegaba con cualquiera, que pesara 100 kilos, que pesara 20 kilos menos que yo. Yo me pegaba con cualquiera allí y cuando llegué aquí la verdad que con Juan aprendí la técnica y Juan es un tío que te enseña la técnica muy bien, que se implica contigo y la verdad que... Gracias a Juan y gracias a Luigi, ahora tengo un boxeo duro, pero pero también técnico. Supongo que tú cuando llegabas, llegaste de Italia, eh, ¿qué hiciste? tenía Tenías la intención de seguir, ¿no? Claro, yo, yo cuando, ya con este deporte y buscaste a... Yo llevo viendo a Juan pelear desde desde que él empezó. Yo ¿Mm? era pequeño, yo lo veía. Y yo lo primero que hice cuando, cuando, cuando volví de Italia fue buscarlo a él y decirle, mira, ¿Mm? yo vengo de aquí y quiero seguir practicándolo. Y él ya me vio, me vio me vio que me iba preparando y me dijo, "Quillo, tú te quieres preparar para pelear?" Y yo, "Ya, pues, pues vamos a tirón." Y ya él me dio me dio los contactos para para buscarme un club donde federarme. Yo estoy yo pertenezco al club de boceo de Utrera, uh -huh. donde Tanio es mi promotor para las peleas. Uh -huh. Otro boxeador, la sí, verdad, sí, sí. aquí en este mundillo, como es un mundillo más más humilde, pues es más fácil contra gente que lo ha sido todo, ¿no? La... En este deporte. Claro. Uh -huh. Después no no se reconocen como otro, sí. pero los hay... vamos. Al batar tú vas a cualquier gimnasio en Sevilla y vas a encontrar a alguien que que ha estado en la selección española o que ha, o sea, o en... bueno, y Tanio pues me vio hace tres semanas y me quería cancelar la pelea porque la verdad que no estaba bien porque como te he dicho tenía una lesión. Estuve un mes que estuve parado y perdí mucho fondo pero yo le dije que no se preocupara, que, que yo podía llegar. Él confió en mí y el, el martes pasado estuvimos allá en Utrera haciendo sesión de sparring y, y entrenando y me dijo que, que muy contentos con el trabajo que había hecho y, y tal. Y mm. vamos hasta ahí. ¿Qué es lo que te atrae del boxeo sea, ¿Qué es lo que te gusta de este deporte? Porque, como tú dices, luego... Tiene poco reconocimiento ¿no? eh, esta, esta disciplina deportiva Y es muy dura Muy dura y muy exigente ¿no? Me atrae que el respeto que hay Entre los oponentes Entre los equipos Y me atrae que, que, que todo, Siempre le abre la puerta a todo el mundo mm. Puede llegue quien llegue Siempre va a ser bienvenido Siempre y, y que te formas aparte de como Voceador, te formas como persona porque hay gente que que está en la calle que ve cosas muy malas que, que está liado con la droga con tal, llegan a boceo y y cambian totalmente bueno la verdad que siempre se a mí solo, siempre ha tenido fama de ser un deporte de caballeros a mí siempre me ha ayudado para todo uh -huh. siempre me ha ayudado para todo en, plan, en todos los aspectos uh -huh. a mí yo lo pasé mal como te he dicho antes, perdiendo a mi padre Y cuando me pongo las vendas y cuando me pongo los guantes eh, y solo veo arzaco y y ahí se me, se me quita todo bueno, uh -huh. todo uh -huh. eh, el nombre deportivo eh, supongo que es un guiño no precisamente a tu padilla y, y a tu familia no es cero sí, lópez Sí, lo de cero es por, por eso porque por, lo, por mi padre se remonta ya casi a la edad media ¿no? por, <risa> por mi abuelo y, y puesto este por todo esto, que los que me conocen lo sabrán eh, mi abuelo vendía y eso y ya mi padre era yesero y es por, por, por la familia y por, por, por intentar dejar el nombre ese un poco, darle un poco de reconocimiento y tal Domingo, ¿cómo, cómo son los entrenamientos que, que realiza? digamos, ¿cuál es el programa que, que tienes? hay dos tipos de entrenamiento que son los entrenamientos rutinarios que, que son los que hacemos día a día que hacen lo que hago yo también con los chavales que vienen allí a, a mi local a entrenar, que de que vienen, no tengo unos 7 o 8, de aquí les mando un saludo a todos. Y, y después está los entrenamientos que son los que hacemos preparatorios a la pelea, que ya es totalmente diferente. Ya, ya tú para pre prepararte para una pelea ya te tienes que levantar a las 7 de la mañana, sacar tiempo donde tengas tiempo y correr, el cardio, bicicleta, eh, cinta, sudar mucho, el cardio es lo primero y ya después eh, la sesión técnica que allí vos pues, también vas a trabajar cardio cardio lo estás trabajando constantemente uh -huh. 40, Sí, pero lo que es el fondo, eso lo tiene tiene que tener una preparación también claro, paralela a lo que tú dices, bicicleta, natación o, o, o carrera, natación, ¿no? Natación, carrera, bicicleta, lo que es, sea en plan quedarte sin aire, uh -huh. quedarte sin aire Por ejemplo tú empiezas a correr en, en el mercado de abastos y, y sube al carvario y baja y como llegas, Rocky, escaleras claro, arriba ¿no? y cuando llegue y cuando llegas abajo pues, vas a tener la misma sensación de haber terminado un asalto uh -huh. de, de haber terminado un asalto dándolo todo así que eso es el cardio es lo, lo principal después la técnica que cada uno ya yo pienso que se tiene que sentir cómodo voceando, tiene que encontrar su su manera, por eso para mí aunque los expertos dicen que no, para mí lo que tú pones en práctica es la técnica, hay que ponerlo en práctica delante de un adversario, aunque tenga uh -huh. menos experiencia, se baja la intensidad, uh -huh. pero tienes que ponerlo en práctica. Si no, no no te vas a encontrar nunca cómodo lanzando manos y no va a encontrar tu manera adecuada de de vocear. Uh -huh. Eh, en estas tres semanas no en las que he estado centrado en la preparación para la pelea, ¿cuántas horas puedes haberle dedicado? Al día, digamos, a la preparación física. Yo, mi entrenamiento ha sido básico. Yo me levantaba por la mañana temprano a seis y media, siete. Le corría a mi Diego 12 kilómetros. Después me iba a hacer mis ocho o nueve asaltos de saco. Y ahí... Me paraba, descansaba, comía algo, eh, por la tarde eh, me iba a trabajar, tuve que cambiar de trabajo porque eh, la verdad que donde estaba trabajando no no tenía tiempo para entrenar y, y si hubiera entrenado dos horas al día, que es lo que venía entrenando, no iba a llegar preparado. Y he estado trabajando por, por las tarde hasta las 7, cosas así, y a las 7 ya me salía del trabajo, hacía sesión técnica con Juan y hasta las 11 ya... Con los chavales entrenando con ellos, que también me ponía con ellos a hacer las cosas que, que ellos hacían y ya terminaba. Uh -huh. Ya terminaba a las 11, 10 y media, cosas así. todo los días. ¿Y, ¿Y ahora qué piensa tu familia? ¿De, de que te inicia ya en...? Pues al principio no querían venir a verme. La verdad que me sentía un poquillo solo porque no, no iba a venir nadie a verme. Me dieron 10 entradas nada más. Que de hecho, de las 10 las tengo las 10 intactas todavía. Mm. No, no no espero mucha gente que venga y arcalá, porque también hay que entender que es un viernes, la gente trabaja y aparte en la feria del bosque, es algo llamativo. Mm, bueno y, Pero bueno, al final mi hermana ha convencido a mi madre, mi madre va a venir, mi hermana también, eh, mi compañero de, de trabajo también va a venir y, y seguramente alguien se une. Uh -huh. de aquí a mañana alguien va a venir también y a 7:08 abremos allí. 7:08 me gusta llamar los partanos a mí y echarán allí. Mhm. Uh -huh. ¿Cuándo estará contigo? Juan de Bacha uh -huh. en mi esquina, uh -huh. con Tanio que es mi mi mi entrenador de Utrera y echarán los dos allí conmigo y y nada. También quiero resaltar que le vamos a vamos a hacer una representación a la Asociación Dame tu mano que lucha contra el cáncer aquí en Ubrígue eh, saliendo allí a pelear con la camiseta de, de la asociación uh -huh. como el, el sábado es la, la carrera, en la carrera pues, el viernes vamos a estar allí con la, con la camiseta vamos a saltar al rincón la camiseta y vamos a estar al andorcaio uh -huh. Domingo, ¿qué es lo que más te ha costado de tu formación como boxeador, de tu entrenamiento? soportar el dolor de, de la muñeca uh -huh. porque cuando ya tuve la pulsación ...ya no se podía echar atrás la pelea... ...ya era o decir que no iba a pelear... ...o aguantar el dolor y... ...y seguí... ...y la verdad que... ...había un momento que, que no podía pegar las manos bien... ...porque es que me dolía... ...y yo iba al médico y me decía... ...pero si no tienes nada... ...el médico me decía que la única solución que había... ...era que dejara de, de pegar puñetadas... Uh -huh. ...entonces yo ya me fui a Ulises y le dije... ...mira, me pasa esto... ...y ya él me hizo unos tipos de vendajes... ...que yo me quedé con ellos como eran... Y la mano mucho y vendando la mano bien, pues hemos podido mmm, trabajar el fondo con el saco y con las manoplas, que es muy importante, y, y gracias a eso hemos, hemos podido llegar bien a la pelea. Por último, antes de despedir nos comentabas algo de, de tu nuevo local en el que tienes, a, digamos, a algunos pupilos, ¿no?, allí contigo. ¿Qué, qué es exactamente que...? A mí no me gusta lo... llamarlo pupilo, me gusta porque yo no, no soy ningún entrenador todavía. ¿Mm? Primero, antes de, de nada me gustaría ser algo en este deporte o de llegar a hacer al mínimo algunos combates amateur, que yo pueda coger experiencia para, para así sacarme la licencia como entrenador o algo, pero a mí no me gusta llamar a los bopilos. Yo allí tengo mi local, tengo las puertas abiertas a todo el mundo, quien quiera venir a entrenar, tiene allí su casa. Y y nada, yo tengo me monté mi local porque... Aquí en Ubrique no, no hay gimnasio de de boxeo, sí que hay de, de Muay Thai y de, de kickboxing, o uh -huh. de otros tipos de deportes de contacto, sí, pero de boxeo no hay no hay ninguno. Y nosotros jugar con la ayuda de Juan, con la ayuda de, de Uri Ledi, con la ayuda de de Luis de, de polideporte, pues monté mi he, he podido montar mi local al lado de mi casa y Y lo que he dicho ayer, el que le guste, que quiera practicar esto, allí tiene tiene la puerta abierta para pa venir cuando quiera. Bueno, Domingo, no sé si quieres añadir algo más. Nada, eh, animar a la gente a que practique este deporte, que es un deporte muy, muy bonito y muy, muy respetuoso. Y, y nada, saluda también a, a mi tía Pepa, a mi madre uh -huh. y a mi hermana, y a Juan y a todos los chavales del gimnasio. Y nada, y decirle que vamos hasta allí dando yesos. Eh, pues nada, Domingo, que tenga mucha suerte. Esperemos que el debut sea de la mejor manera. ¿Hay alguna manera de seguirlo? digamos ¿Hay alguna retransmisión sí. por Facebook o live? Esta, line, esta o algo? mañana, no sé si será verdad, pero esta mañana me, me ha dicho Juan que lo van a poner en el, en el Oasis van a ponerlo porque alguien supongo que alguien estará retransmitiéndolo por vía vía directo de Facebook o vía ¿O no? uh -huh. Instagram o alguna alguna cuenta, alguna red social lo va a estar retransmitiendo y y por pues lo visto en el Oasis o en el Pino Medio también que lo, que lo iban a poner y es la única manera que yo creo que aquí lo pueden retransmitir. ¿Y a qué hora es? Eh, no lo sé. ¿La pelea no sabes exactamente no. a qué hora? Yo sé que ahora empieza la velada, pero no ¿Qué? te puedo decir ¿La velada algo. empieza? La velada empieza a, la, a las nueve y media. Y, y, media. y, y, ¿Y a mí ¿y me, dicen la hora, me dicen la hora de la pelea a las 7 o sí. la hora del pesaje. Me refiero que el orden todavía no lo sabéis, ¿no? El orden no lo sabemos. Suponemos que las primeras peleas serán las femeninas, después bueno. pasarán a, a los debutantes... Y yo pelearé de los últimos por el hecho de que simplemente el voceador local pelea contra mí, el voceador de allí, de Alcalá. Uh -huh. Y claro, al ser darcalá la gente pues, para mantener a la gente allí eso, pues lo harán pelea de los últimos. Entonces pelearé de los últimos, sobre supongo que sobre las once, once y media, por ahí, uh -huh. sobre esa hora. Yésero López frente a celu Castillejo. Esa, esa va a ser la pelea que va a protagonizar Domingo López Janeiro. Pues nada, Domingo, lo he dicho, que mucha suerte, mucho muchas cuidado gracias, y, y sobre ustedes. todo que disfruten. ¿eh? Muchas gracias a ustedes porque la verdad que, que aquí en Ubrique este deporte no, no tiene tanto tanto bombo como otros, pero la verdad que se agradece ver cómo, cómo hay gente que, que te apoya y que te da ánimos para seguir, que te... Que te, pro, que te pro, no me sale ahora la palabra, que te... <risa> Que te anima no que te anima promociona que te, que te promociona que te uh -huh. que te da a conocer y que, que uh -huh. es un lujo esto nada que las la gracias a ti muchas gracias venga Pues eh, con esto ponemos nosotros por hoy el punto y final Mañana volveremos con más eh, noticias eh, Tanto pasadas como lo que nos espera para este próximo fin de semana Ya advertimos que van menguando las actividades deportivas Pero bueno, pues eh, todavía nos queda un mes de junio interesante Y no se olviden esta noche 9 y cuarto final del trofeo de San Isidro de fútbol En el campo de Césped Natural en las pistas de atletismo Vampiros frente al club deportivo FC aspirantes Sin nada más, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brick y muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.